Claro Bueno Sí, tiene que pagar Y sí Y sí eh, Y la gran noticia No porque sea una noticia sumamente linda para dar Sino porque uno no la esperaba Fue eh, la renuncia de Sebastián Ebetliza Al primer equipo de Sionista de Paraná Un técnico que estuvo Desde siempre, bien, vale. que lo trajo desde las categorías regionales La Liga B, el Torneo Nacional de Ascenso, la Liga Nacional A Que el domingo por la mañana, en la Quinta del Benjo este, Bueno, le comunicó a los dirigentes la que no quería continuar lo que se sentía Pero en vez contarlo nosotros, claro, lo va por... a contar él ¿Cómo te va Sebastián? con Buen día, Matías Traversi y Fabián Pérez te saludan, ¿qué decís? Buen día muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, bien, ¿vos? Bien, todo bien Eh, imagino que, que, que raro, ¿no? Raro fue todo Independientemente de que seguramente si tomaste la decisión eh, Ya lo venías masticando Ya lo venías viendo o estudiando Pero imagino que raro, ¿no? Sí, sí, la verdad que se siente raro eh, No ir a entrenar O eh, no estar planificando el juego de mañana Pero bueno, ya hace varios años Que, que no tomo ninguna decisión de manera apresurada ¿no? mi, mi edad y la experiencia que he tenido como, como entrenador en este caso eh, me han ayudado a, a crecer y a ir tomando las decisiones eh, de manera pensada y siempre intentando encontrar una, una solución a lo que para mí lo más importante es que, se, que es la institución, el primer proyecto deportivo y, y el equipo así que, bueno, estoy raro, triste porque te termina una ...una historia que es muy importante para mí... ...pero tranquilo... ...porque creo que hice el, tomé la decisión correcta. Eh, ¿Por qué llegaste a esa decisión? O sea... Eh, ...cuáles fueron los motivos que hicieron... ...que vos tomes esta decisión... ...los malos resultados... Eh, ...que pudo haber sido el punto de inflexión... ...el hecho de que vos te diste cuenta... ...que los jugadores no te respondían... ...estabas cansado eh, psicológicamente hablando... Eh, contanos un poquito cómo, cómo llegaste a tomar esa decisión Sí, es una, es una mezcla de todo digamos, No hay una, una situación Específica eh, Que haya sido un detonante Es una mezcla de todo eh, Si bien Durante tantos años los resultados nunca fueron Un condicionante para mí eh, Está claro que a mí me gusta eh, Ganar y, y, y el objetivo De, de, de el equipo en esta temporada no se estaba cumpliendo eh, de repente se modificó el objetivo para para este, intentar salir de una situación difícil que la, la que está el equipo ahora y me, me pareció que, que una, una posibilidad para que las cosas mejoren en esta temporada era que que yo dé un paso al costado y, y que quizás eso es una, una, un motor para, para que el equipo empiece empieza a funcionar mejor y, y, y logre los resultados que, que se necesitan para poder salir de esta situación difícil eso es prácticamente el, el, el motivo no, no hay uno solo, sino un cúmulo de cosas eh, y yo siempre pensando, como te decía recién y como te lo dije ayer eh, en, en el beneficio del, del equipo cuando uno cree que por ahí ya no puede aportarle algunas cosas al al plantel eh, eh, lo mejor es que, que que se lo aporte otro si es que, si es lo que se necesitan ¿Y vas a quedar de alguna manera con, con algún, o sea, el vínculo el, el vínculo sentimental, naturalmente estará siempre, pero eh, ¿de alguna manera vinculado con el club o, o no? Y por lo pronto no, eh, Mati eh, me parece que eh, la, las decisiones que se, se toma tienen que ser eh, decisiones firme y, y, y quedar con un vínculo, por lo menos en este momento con, con el club no generaría seguramente el, el, el, el impacto que yo espero que genere mi salida para, para el beneficio de, de, del equipo en esta temporada eh, y, y mi decisión es, eh, es no solamente dar un paso costado en esta temporada sino, bueno, salir de de, de sionista en este, en este momento y Bueno, cerrar unas puertas para empezar a abrir otras ¿no? eh, eh, me parece que también es una decisión personal importante ¿y hace mucho que venís pensando en esto? ¿o te, te surgió ir eh, materializándolo comunicándolo, hablándolo eh, en, en, en las últimas horas a partir de los resultados? no, las últimas horas no, no fueron ningún detonante ¿no? eh, yo vengo pensando eh, ya te digo, en esta temporada en eh, temporada que modificar los objetivos eh, para nosotros el objetivo esta temporada era competir y, y jugar playoff eh, y hace ya eh, unos 10 partidos atrás, 15 partidos atrás nos dimos cuenta de que, de que el objetivo tenía que cambiarse para, para empezar a pensar en salir de, de la situación difícil que nosotros no habíamos puesto eh, desde ese momento empecé a, a, a poner ahí en, en, en mi en mi estantería de toma de decisiones que una posibilidad podría ser eh, esta eh, una posibilidad para, para ayudar al, eh, al equipo que podía ser esta eh, y bueno eh, a medida que fueron pasando los partidos y que yo veía que, que, que esa posibilidad crecía tampoco quería dejar pasar mucho más porque, porque se está a tiempo ¿no? hay, hay 18 partidos por delante que son un montón y, y se, todavía se está a tiempo de De cambiar la historia Así que es, es, es, es, es un poco la, esta historia reciente eh, y bueno, como te decía recién también al principio con mi, mi tanto tiempo de trabajo aquí mi, y mi experiencia también de a poco eh, eh, soy una persona bastante activa y emprendedora y, eh, y bueno también el, el, el, la idea de buscar nuevos desafíos eh, me gusta mucho y también fue una de las razones que por la cual eh, me ayudó a tomar un poco más, firme esta decisión. ¿no? Y, y hoy, si uno quiere preguntar por un entrenador, ¿puede preguntar por Sebastián Esbetriz está en el mercado? Y mira Fabián, para esta temporada es muy difícil. Digamos, yo eh, necesito eh, hacer un poco el duelo de esto, que no es algo... Como no fue atípica mi carrera de entresión como no fue eh, típica mi carrera de entre sino que fue atípica eh, y también es atípica esta situación y es muy novedosa para mí más allá de que sea mi decisión eh, este es momento para mí para, para hacer este duelo y para eh, renovar energías eh, pero bueno en cuanto eso pase eso soy un entrenador de básquet, creo que he hecho en mi carrera habían las cosas y que, y que tengo capacidad para, para poder entrenar y dirigir en cualquier equipo. Quiero eh, eh, pegar esta pregunta para, para entender un poquito más de situación y no para buscar ningún tipo de polémica ni general este, ningún tipo de, de malestar, pero eh, ¿te sentís dolido con los jugadores como que no te respondieron? ¿O no? No, no, para nada. No, no, hay, no hay acá cuestiones personales, ni con los jugadores, ni con los dirigentes, ni con nadie. Eh, esto, esto es deporte, eh, nadie, no he conocido en, en 20 años de, de carrera eh, a nivel profesional, no he conocido a nadie que que no haya dado todo su esfuerzo por por por el lugar donde estaba, eh, simplemente nos salieron las cosas, eh, Y bueno, y así como en otros momentos no han salido las cosas, yo eh, estaba convencido que podía torcer el, el camino y que, y que lo mejor era para, para la institución en la que yo siga. En este caso, mi decisión fue eh, distinta. Dijiste hace un rato eh, que ustedes se habían metido en esta situación, todavía inclusive hasta eh, sintiéndolo como como parte, que de hecho los sos. Eh, teniendo en cuenta... No, imagino que también va a ser difícil eh, que, que puedas materializar desde la discursiva eh, dejar de ser el entrenador porque, bueno, tiene que ver con esta particularidad de carrera que bien describías vos recién eh, y, y me gustaría preguntarte por teniendo en cuenta la manera y por cómo habían arrancado la competencia ¿qué los llevó a estar en donde están? porque arrancaron de una manera y, y se fueron... Eh, el espíritu que, que, que mostró Sionista en el arranque de la temporada, en definitiva, a hoy se hizo añipo. diferente, claro. Sí, totalmente distinto. ¿Por qué se metieron en este problema o, o en esta situación complicada, como vos describís? Y, yo pienso que empezamos siendo un equipo eh, que encontró resultado positivo muy rápidamente en una competencia donde la mayoría de los equipos que hoy están arriba se fueron acomodando con el correr de la de, de la competencia, y después nos transformamos en un equipo normal, eh, y al ser un equipo normal dentro de, de, la, de la misma competencia, eh, sufrimos algunas derrotas que quizá calaron fuerte en el, en el equipo, eh, hicimos algunos cambios eh, que no nos dieron resultados, algunos cambios de de extranjeros que no nos dieron resultados, que nosotros pensamos que que podían eh, volver volver a poner al equipo en ese nivel. Eh, y bueno, y ahí estuvimos durante todo este tiempo haciendo el esfuerzo para para, para torcer el rumbo y como decían de hace unos 10 15 partidos atrás nos dimos cuenta de que que estábamos en otro en otra liga, digamos que necesitamos hacer una liga eh, más comprometida con, con salir de, de los últimos dos puestos que que apuntar al despleo eh, eh, yo pienso que el del inicio fue eh, soñado en cuanto a resultado pero no era la, no era la lógica porque nuestro equipo también estaba en formación y simplemente se encontró con, con resultado positivo eh, ¿Alguna cosa que te haya quedado? como te reprochas en estos últimos tiempos? de que fue claro tu, tu concepto acerca de que esto es deporte y las cosas se pueden presentar de esta manera algún cambio extranjero alguna selección de nacional algún nada algo que vos digas esto lo podía haber hecho y la verdad que no, no se me ocurrió no me di cuenta y ya es demasiado tarde no, no yo eh, como toda la, la decisión que, que he ido tomando acertada y errada probablemente en esa temporada han sido mucha mala las que no fueron acertadas que las que sí eh, las he tomado a conciencia y, y con firmeza no tengo que re, por reprocharmelo en el momento que tomé la decisión eh, de, la, de algo que estoy seguro que claro sea, que es algo que no me pasaba hace 10 años es que las la he pensado ¿eh? y, y bueno y también algo que estoy tranquilo es que reconozco mi, mi margen de error como lo tiene cualquiera seguramente muchas de las decisiones o la mayoría de las decisiones que he tomado esta temporada eh, no fueron las correctas eh, en el y, lugar que estamos y me imagino que, lo, que fue una sorpresa para, para Benjo y para toda la, la gente ¿no? Eh, más que nada para eh, la gente que trabaja conmigo que, que, que ellos este, no, no se le veían venir eh, con Benjo y con Marcelo veníamos hablando también la, la situación, se le iba manifestando a medida que pasaban los Eh, los días, eh, qué es lo que pensaba, y, y bueno, eso como han hecho siempre, eh, han apoyado mi, mis decisiones, eh, me han soportado aun cuando no, cuando la, mis decisiones no han sido las, las correctas, así que en esta, que yo creo que sí, una, una decisión que era acertada, eh, eso ya lo venían sabiendo Sí, mi cuerpo técnico al cual... Eh, ...para mí eh, valen un montón en la parte humana y en la, y en la deportiva... ...son de alto nivel, eh, no es un cuerpo técnico nuevo... Si ...yo tengo 20 años trabajando, con eso llevo entre 15 y 18 años... ...así que, bueno, ellos sí están bastante sorprendidos... Y, ...y bueno, ya he hablado con ellos y entendieron cuál es mi situación. A ver, si te pones en el lugar de quien consume la información... ¿Cómo leerías la noticia De que Sebastián Esbeliza Dejó de ser el entrenador de Sionista Después de haber sido En el marco del básquetbol profesional Durante tantos años eh, El entrenador del equipo de Paraná ¿Se entiende la pregunta? Sí, a mí, a mí me da a, digamos, la, la sensación de que, o, o por lo que me dicen todos eh, Que esto no eh, Nadie creía que podía pasar Sí, es verdad eso Pero no estaba dentro de mi cabeza que, que esto no iba a pasar nunca. ¿sí? O sea, eh, reconozco que es un ciclo muy largo, sí. pero es un ciclo. Y vos sabés que la palabra, lo que implica la palabra ciclo, tiene, tiene comienzo y tiene fin. Eh, no sé, no, nunca, nunca me imaginé que podía ser tan largo, eh, pero tampoco creía que podía ser mucho más extenso en algún momento se iba se iba a terminar y, y bueno hay que tomarlo de esa forma digamos, como, como, le, como la realidad y, y yo creo que también he aprendido que, que o, se cierra algo es para abrir algo que, que es mejor y... ¿Se va? Sí Ah, me dijiste, di, decías, estabas diciendo no, que se cierra... Que cuando se cierra algo para abrir algo mejor y yo, yo soy de los que creas sí, soy bastante positivo y emprendedor ojalá que sea tan bueno como fue esto está muy bien Sebastián en nada queríamos más que nada estar en este momento y, y saber cuáles eran tus, tus sentimientos tu forma de, de, de pensar porque la verdad que sí fue una sorpresa uno puede estar mirando situaciones por tu entorno por por cómo venía el el lazo eh, como venía no, no era como una cuestión si bien había seguramente si bien había un contrato y si bien había un arreglo y si bien había un salario y si bien había eh, un profesionalismo y lo hay este la relación el vínculo lo es que mucho hago, más profundo claro, claro. mucho más profundo, es un es un proyecto, es un, este, un nacimiento de algo que arrancó hace muchos años, que vos fuiste este el puntal porque fuiste ascendiendo desde los regionales, este la Liga B, el torneo nacional de ascenso que tuvimos la suerte de transmitir este eh, cuando estaban en el TNA eh, es, es mucho más fuerte que la contratación de un entrenador por más nombre que tenga o por menos nombre que tenga entonces eh, uno puede estar humeando y dice, bueno, a ver, en este equipo eh, y perdieron 8 partidos y acá puede haber un corte de entrenador y puede haber un cambio y ya uno va mirando con tantos años y va sabiendo, en el caso tuyo uno sabía que cualquiera sea el resultado eventual, posible, positivo o negativo eh, la relación era completamente distinta y, y de la única manera que podías para mí, de la única manera que podías llegar es de esta manera, ¿no? de que, que nazca de parte tuya este, con, por ahí con charlas con consentimiento con, con pero que sea de parte tuya el hecho de decir, bueno este me bajo de, de, de sionista no y además tampoco es uno estar tan acostumbrado a, a este tipo de, de situaciones Eh, en, cuan, en que un entrenador esté tanto tiempo en un, en un equipo Aún ganando Más aún perdiendo Entonces eh, no deja de sorprender Y aquel que te dijo es una sorpresa O no lo pensamos eh, Yo yo tampoco pensaba Y creo que no lo pensaba nadie no este Independientemente eh, de los resultados Pero bien lo marcás vos Que nada, nada es eterno Y que nada dura para siempre Así que por eso ...por eso te queríamos llamar... ...y que nos cuentes el porqué, los motivos... ...y qué había pasado, ¿no? A ver, y claro. transitamos distintos momentos de corte de entrenador... claro ...y creemos que... ...es como todos los que tuvimos hasta ahora... ...el de Zurdo Mirabed... ...o el de Ariel Rearte con la llegada... ...o el mismo, el negrito Maxi Seigorman... ...que tiene un vínculo con ustedes muy grande... ...pero en este caso hay un condimento especial... ...por eso sí. insistía en la pregunta... ...si vos también lo sentís de esa manera... ...imagino que sí... Sí, sí, sí, sí no, obviamente... Eh al cual lo, lo he reconocido siempre, en mi, mi situación laboral nunca fue típica, fue algo más bien atípico, porque eh, aunque parezca mentira, con el correr del, de, de los años eh, todos aprendimos a diferenciar la parte profesional de la familiar, eh, si bien está el vínculo y está claro, eh, pero bueno, sí, la, la aprendimos a diferenciar y la aprendimos a llevar, a llevar adelante el proyecto de manera profesional, si no, no hubiese sido, o no no, no tendría la estructura que tiene ahora, y, y sí, eh, como te decía al principio, es doloroso, pero pero me parece que, que, que es la decisión correcta, y la verdad que en estos días me he sentido desde ayer eh, muy contento por la, por el trato de mis colegas, algo que no esperaba, eh, si bien yo, cómo me he manejado durante toda mi carrera hasta el día de hoy a nivel humano y profesional eh, la, re, el, el, la evolución que he tenido de mis colegas eh, en el día de ayer y hoy es enorme y, y bueno, estoy, la verdad soy una persona muy feliz por eso porque creo que el mejor legado que puede dejar alguien es, es ese ¿no? que lo reconozcan por, por el trabajo y por, por ser honesto y buena persona Eh, Seba, un abrazo enorme, lo mejor para lo que viene un saludo grande a tu familia gracias por por la onda de siempre por responder cada una de las inquietudes que con Matías y con toda la producción te, te presentábamos eh, en cada uno de los programas eh. gracias a vos y bueno muchas gracias a, a todos por el respeto siempre. ahí está, el ex entrenador suena raro, no, el ex entrenador raro. de Sionista de Paraná, sí. Sebastián Esbetliza habló